is and soft borders are Hola, un saludo especial, te habla Jairo Fonseca y hoy tenemos un nuevo episodio del podcast en Astrología, es Así de Simple.com. Hoy con una sorpresa muy especial, la verdad el personaje que tenemos invitado hoy eh, Hacía ya unos buenos meses tenía un contacto pero no habíamos tenido oportunidad de conversar y de hablar Y ya pues te vas a enterar porque en lo personal estoy muy interesado en, en establecer esta comunicación Pues básicamente, eh, ¿cuál es la historia? La historia es que a raíz de una muy querida alumna que reside en Argentina, pues alumna de algunos cursos que hemos realizado en, en este espacio en Astrología es así de simple, por cosas de la vida me enteré que, que esta persona que nos está acompañando ahí es también profesora de, de, de nuestra querida amiga Susana. Susana reside en, en Buenos Aires, Argentina, ella... Eh, es astróloga, ya es titulada y ha venido desarrollando desde hace algunos años un proceso de, de aprendizaje Y uno de sus maestros ha sido precisamente Alejandra Eusebi Quien es quien nos acompaña el día de hoy Y gracias a Susana fue que pudimos establecer este contacto Entonces Alejandra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Jairo, buenas tardes, ¿cómo estás? Una gran Bien. alegría estar acá tratando de comunicarnos desde tan lejanos países. <risa> sí, hace. Tú resides en Buenos Aires también, ¿no? en, en Quilmes es la provincia. De... Exactamente. Es Quilmes, que es una localidad pequeña, cerca de Buenos Aires. Va, no tan pequeña. Ya a esta altura tiene 600 mil o 800 mil habitantes, pero eh, está en ese gran Buenos Aires, en Argentina. Sí. Okay, perfecto. Y mmm, sí, ya hacía Susana nos eh, nos estableció el contacto hace unos meses y Y hasta hace pocas semanas, o unos pocos días fue que realmente pudimos agendar eh, este espacio. Bueno Alejandra, pues eh, a propósito solo pronuncié tu primer apellido, Alejandra Eusebi Polish. <ríe> que es lo que nos, nos, nos atañe bastante el día de hoy. Tengo entendido que tú eres nieta de de, de, de Vendel Polish, Vendel es el nombre, ¿no? Vende el Polish, exactamente. Vende el sí, polis sí. Pues para quienes nos han acompañado en, en, en este espacio, en Astrología es así de simple, en, en los últimos años, van a tener presente que hacemos una gran referencia al sistema topocéntrico de casas. Acá en Colombia tuvo una gran divulgación a raíz, pues ya lo hemos mencionado muchas veces, pero hoy lo voy a hacer también brevemente, de, de un astrólogo peruano, Germán Rosas, Ya ahorita entraremos un poquito en detalles, quien tuvo eh, contacto directo con, con Vender en los años 70, creo, no estoy muy seguro la verdad, y fue a raíz de, de ese contacto pues, que Germán creó un sistema de lectura basado en el sistema topocéntrico de casa. Lo que mayoritariamente se conoce acá en Colombia, en Venezuela y Ecuador, es un sistema de lectura de interpretación de una carta tal basada en el sistema topocéntrico de Casas para efectos prácticos son dos dos elementos diferentes uno es elemento de lectura y otro es el sistema topocéntrico ya entrando en detalles el sistema topocéntrico de Casas es un sistema matemático de domificación de Casas que surgió en la Argentina tú ahorita me, me, me corregirás Alejandra tengo entendido hacia los años 50 con el trabajo de eh, Anton Anthony Nelson Page y perdón Anton, sí Anthony Nelson Page y, sí. y Vendel Polis, ¿ok? Exactamente, okay. sí, en realidad en los 50 eh, empezó justamente mi abuelo a, a pensar el sistema y a fines creo que de los 50 justamente conoce a a Page eh, con después el, el cual este, mantuvo una relación así muy intensa también de amistad Y eh, entre los dos, es decir, si bien el matemático, digamos, era Vendel, eh, Page colaboraba en muchísimas cosas e ideas también, y crearon el, este sistema que había eh, sido a difusión en los 60, ¿no es cierto? El libro salió en los 70, pero el sistema salió a difusión en los 60 y pico, en las, en las revistas este, internacionales y en las de Argentina también. Ok. Bueno, como ven capricornio que soy yo, Me gusta preguntar mucho y buena historia. <risa> Vamos por partes. No? Tengo entendido que eh, Anthony, eh, cariñosamente ustedes o tu abuelo le decía Tony, ¿no? Tony, Tony sí, sí era eh, muy querido en la familia. Realmente era. Eh, yo él falleció cuando yo era muy chica, pero todo lo que me han este, contado y lo que recuerdo de él era una una relación muy afectuosa. Él venía permanentemente a visitar a mi abuelo y como él era británico le traducía las cartas que venían de, de Inglaterra con las preguntas que, que había con relación a la parte matemática que había desarrollado Bendel. Y okay. realmente han trabajado maravillosamente en, en común, eh, por lo cual a pesar de que Tony falleció muchos años antes de, la, de lo que sería la, la publicación del libro, eh, mi abuelo siempre lo quiso digamos colocar como co-creador del sistema porque... Eh, realmente ha sido una cosa que han gestado eh, cada uno con su aporte diferente entre los dos ¿no? Ok, eh, tengo entendido, ellos llegaron a la Argentina, fue a raíz de, de emigrar de Europa Del, del proceso de la, de la guerra mundial, ¿no? Y ellos claro. se conocieron en Argentina Claro, es decir, de Tony era muy jovencito cuando conocí a mi abuelo, tenía unos veintipico de años y recién iniciaba digamos todo lo que era el estudio astrológico y demás mi abuelo ya tenía muchos años de diferencia eh, casi 50 y mmm, eh, ya estaba digamos inmerso en la meta astrológica acá en Buenos Aires en esas reuniones que se hacían aquí con gente de, digamos de la cultura argentina no sé Cruz solar Borges en los que se trataba de la astrología y vende ya tenía bueno un, una punta de ideas y, y proyectos que tenía en su cabeza de cómo podía mejorarse lo que se sabía hasta ese momento. Y ahí es donde, bueno, conoce a Tony, en estas reuniones aquí en Argentina. Mi abuelo, digamos, vino eh, grande aquí, ya con una primera esposa. Y mmm, luego, bueno, es decir, realmente a raíz de la, de la anexación, la, anexa, la, la anexión de, de su país natal allí en Europa, eh, que realmente fue muy doloroso para él. Entonces se traslada a Argentina. y aquí digamos forma toda su familia, su primera esposa falleció eh, junto con su primer hijito, y años después, bueno, llama a la que sería después de mi abuela, para venir a Buenos Aires y con él y, y se quedaron aquí como, como familia, ¿no? Pero en lo que hace la astrología, él eh, ya desde los años eh, aproximadamente 30 40 estaba leyendo sus eh, muchos, muchos libros eh, que hay todavía acá en casa, yo vivo en la casa de él actualmente y está repleto de libros de sus libros de cabecera de aquella época, muy viejecitos, que apenas se los puede tocar porque las hojas se, se rompen, pero bueno, muy queridos acá son un tesoro personal, ¿no? Tu no, él es húngaro. Es húngaro, él, eh, claro, nació en Hungría, en una colonia alemana. okay y y él de profesión, ¿qué? Oh, matemático. Era su... Él era Justamente... matemático, ah, ok. Claro, él justamente estudió matemática allí en Hungría, era docente también de matemática, y cuando vino a Buenos Aires, si bien al principio desarrolló todas las profesiones que, que realizaban los inmigrantes recién llegados, eh, inmediatamente bueno obtuvo justamente por su formación, eh, digamos, por su así intelectual, un, un trabajo sólido, y bueno, de allí en más en una compañía metalúrgica, y bueno, mantuvo ese trabajo, digamos, un trabajo este convencional, por decirlo así. Y lo paralelamente, productivo. ¿cómo? Lo productivo, para mantenerlo Exactamente, productivo. Exactamente, para sí. comer y mantener la familia. Y el, paralelamente se dedicaba a todo lo que era la, la investigación en los otros terrenos, ¿no? que era justamente el astrológico, que fue su pasión de toda la vida. Tony, ¿qué profesión tenía? Tony en realidad no tenía una carrera eh, hecha, pero tenía, bueno, era una persona, digamos, de mucha, mucha inquietud este, espiritual, siempre estaba buscando y, y estudiando y demás, y estudió eh, lo que pudo a nivel este, matemático como para acompañar, por lo menos, los procesos básicos de, de visualización de la, de la esfera celeste y demás. Eh, si bien no, no hizo una carrera formal, eh, acompañó eh, en ese sentido, digamos, eh, su colaboración con el, con el sistema, no eh, no tenía una carrera hecha. Esto es lo que justamente hablábamos con mi madre el otro día, yo le preguntaba qué carrera, qué estudio tenía Tony. Ok, ok. Bueno, y, y el sistema, lo que tenemos, o sea, la referencia que nosotros tenemos realmente es la, la documentación que hubo eh, con el Centro Astrológico de Buenos Aires, la, la publicación de los libros. o de unos escritos, ¿no? No, no no sé si fueron unos libros o fueron unas publicaciones en boletines. Acá en Colombia he conocido algunas publicaciones copias de, del manuscrito, transcrito en máquina de escribir de, de los años 70, creo. Y... Claro, en, los primeros artículos salieron en los 60, en donde se daba a conocer el, este sistema, y luego ya, en, digamos, esto fue por supuesto en Creyendo, porque a medida que se iba... Eh, divulgando gracias, la verdad que exclusivamente al Centro Astrológico de Buenos Aires, eh, cuyo director era Eloy Dumont, y que tuvo un rol eh, activísimo de, de soporte a todo este, a esto que estaba haciéndose acá en, en Quilmes, y él ayudó a difundir, a dar a conocer a los di distintos centros astrológicos del mundo, eh, a colaborar con las preguntas, porque lógicamente cualquier sistema de información, eh, bueno, se generan millones de dudas. Y quizás había gente que escribía desde Inglaterra o desde Alemania, con dudas que, bueno, justamente mi abuelo tomaba para tratar de eh, perfeccionar o mejorar eh, aquello que se veía que tenía alguna falla. Y bueno, de esa manera se fue construyendo, digamos, esta, esta, el sistema. Pero la verdad es que la difusión fue... Eh, el centro astrológico apoyó absoluta y totalmente, con total compromiso y entusiasmo, toda esta, esta, esta tarea, ¿no? Sin el cada posiblemente no no se hubiera podido lograr lo que se logró. Ok. Bueno y los y los yo yo tengo entendido no sé si si sea cierto o no que pues en en esa época estamos hablando de los años cincuenta computacionalmente no no tenían acceso a, a las herramientas que hoy en día tenemos que es un software eh, o, o, o sí básicamente Ay. son programas de computación que en, en en un segundo nos visualiza un esquema topocéntrico un sistema censional. Ellos... La, por Dios, vos es que en esa época, yo me, no esos m, recuerdos que tengo grabados a fuego, las pilas y pilas de papeles con números, todos hechos a mano, es decir, lápiz, gomas, las manos este, deterioradas de mi abuelo de tanto hacer cálculo a mano, muchas veces teníamos que ayudarlos nosotros, los que éramos por ahí más avesados en matemática de la familia, para, para realmente sacar adelante la tamaña cantidad de cuentas, todas absolutamente a mano, que después se tenía que eh, corregir eh, entre todos, ¿no? Teníamos que colaborar entre todos para hacerlo. Eh, eran días y días y semanas, eh, pilas y pilas de papeles en todos los rincones de acá de la casa y del pasillo y de las mesas, <risa> eh, con las cuentas necesarias por ahí para sacar una, eh, un factor, ¿no es cierto? Eh, ni hablar de todo, el, todo lo demás. Así que eso fue un trabajo tremendo a nivel este esfuerzo eh. Porque no existía nada nada de este tipo de software. Inclusive estoy pensando en el programa de MAR, uno de los sí. primeros que salió con esto, en el Special Forecast, que tiran direcciones primarias con el sistema topocéntrico, es de los 80, el sistema de OS, todavía lo utilizamos aquí en Buenos Aires para calcular las primarias a veces. Y mmm, mi abuelo, obviamente, esto ni remotamente lo pudo visualizar, es más, la primera calculadora la tuvo en los años 70, esa calculadora sencilla, digamos, de sumar, multiplicar, ¿no? Uh -huh. eh, ni siquiera científica. Nada <ríe> de logaritmos. Todo, todo a mano, claro, tablas de papeles. Y después también lo que recuerdo muchísimo es las horas de la noche que él pasaba en el jardín, eh, observando, visualizando el movimiento celeste, para tratar de entender qué es lo que no le cerraba Con, las, eh, con aquello que, que debía cerrar, ¿no? Él, él trabajaba en su momento, como todos astrólogos, en los 50 con Plácido. Y hasta que genera el sistema, esto de observar el cielo fue una permanente eh, imagen que tenemos siempre de él. Jugando, inclusive después en casa, con las, con las manzanas, con las pelotas, eh, tratando de, de entender y visualizar. No había simulación, como hay ahora, de los movimientos celestes, ¿no? Eh, la verdad que eso es increíble, todos los astrólogos de aquellas épocas, bueno, en realidad todos los científicos de aquella época trabajaban de la misma manera y con ¿Quién tenía acceso a, a las primeras computadoras de aquella época? poquísimos Todavía... ¿no? Eh, sí que todo qué año murió eh, Polish, eh, a ver, eh, Page murió en el 70 y Polish en el 79, 10 oh. años después y por eso decía yo que la primera calculadora que tuvo fue ya cuando el sistema estaba súper cerrado y prácticamente terminada de hacer el libro y demás no, no es que contaba con nada que es más había inventado por hecho una pequeña calculadora así con, digamos este, con su propia tecnología casera para calcular más rápido pero eh, bueno uno lo recuerda como toda una gesta de eh, no, es, es que Pues te lo digo yo, yo, yo, yo tengo cierta facilidad para programar. Claro. Eh, matemáticamente tengo que entender y leer, pues, eh, al, el algoritmo para, para, para llevarlo a un, a un proceso computacional. Pero, sí. pero al estudiar las fórmulas, eh, en las cuales está basado los polos de ascensión, el DM, bueno, una cantidad de conceptos que maneja el sistema topocéntrico, entender eso, me eh, es muy complicado, o sea, hay que tener una formación fuerte en astronomía, eh, matemáticas, yes. llegar a ese desarrollo de, de, de, de visualizar un sistema eh, real en fórmulas matemáticas, pues es una labor impresionante. Es una labor, eh, es labor tremenda, es mm. tremenda, es tremenda, y ahora es cierto que con las simulaciones de software que hay actualmente, uno tiene por lo menos... una visión más rápida, pero en aquellas épocas era todo un esfuerzo de imaginación y armar sistemas móviles para poder eh, captar ese movimiento. Eh, pasar de esa fórmula de trigonometría esférica a trigonometría plana eh, implicó un observar el cielo ¿no? eh, durante días, meses y años y empezar a comprender. Ahora la observación del cielo la hacemos con la computadora en, no sé, en un minuto, observamos cómo se mueve en toda una noche y en todo un año. bueno esas son las las, las citas de todos los científicos de aquellas épocas ¿Qué, ¿no? ¿qué perfil astrológico tenía Polish? un sol en, en en tierra en Virgo o cómo un sol en Tauro ¿Sí? Sol en Tauro, ascendente en Pisces y Luna en Aries, ah ok perfecto, perfecto, ¿y Tony recuerdas? Ay, no, no tengo la carta de Tony acá, eh, okay. mi mamá la tiene seguro pero la verdad es que no la No la tengo acá en casa, pero... Ah, por ahí la tengo en uno de los ojos Después la puedo buscar y te comento, Jairo. Ok, okay. Y, bueno, y, y, y pues me imagino, pues es por otras razones, eh, de esa con, con, constante presencia con la astrología. Eh, abuela también eh, se interesó en astrología. Y, y de ahí viene, pues, el, el concepto de que es una familia de astrólogos, ¿no? Que no sé eh, si sí, tu madre eh, o tú también. Bueno, mi tú madre, eres, claro. Un... Mi abuela lo que hacía, es decir, la esposa de, de mi abuelo, de Wendel, era colaborar, por ejemplo, haciendo los números, están escribiendo todas las, las tablas manuscritas, como decís vos, que, que existían en la época, y que existen, las tenemos como, como recuerdo, eh, pero ella no, no hacía astrología, en cambio mi madre sí, eh, bueno, creo que a mi madre a mí nos pasó lo mismo, hemos nacido en un ambiente que era fascinante y mágico, y era toda una aventura del pensamiento permanente, y uno naturalmente eh, se sumerge en este clima y empieza a interesarse por el fenómeno. Así que mi madre eh, siempre también estudió este astrología desde que era adolescente. Y bueno, yo heredé <risa> el gen también. Eh, es fascinante y realmente uno lo, una vez que nace en ambiente, así también es como que eh, lo vive como, no sé, como un pez en el agua, ¿no? todo lo que es este celeste, los movimientos celestes y la, la interacción con el medio. Okay. Y el sistema topocéntrico, ¿tú teóricamente lo tienes claro? A ver, matemáticamente hablando, no porque no soy matemática. Este es uno de, las, de los temas que, eh, eh, justamente como decías vos, para entender el concepto matemático, uno puede leer el libro, por supuesto, estudiar parte de matemática, pero yo la parte matemática no la manejo. Eh, por supuesto hace levantar una carta a mano, eso como cualquier persona, pero el concepto de trigonometría plana o física ya implica un estudio matemático que no es, digamos, el, mi interés mayor personal. Pero bueno, obviamente sí el de Dendel y por eso se dedicó a esto, ¿no? Okay, okay. Sí, ese es como el gran, yo diría, la gran frustración de los soles en tierra, <risa> que estamos conectados de alguna <risa> forma con esto. Eh, claro. Y te lo digo aquí personalmente porque, pues, eh, conozco, somos un grupito como de cuatro o cinco que tenemos alguna formación en ingeniería, en matemática. Claro. Y está ese deseo, eh, como inherente, de entender cómo, cómo se llegó a eso y, y por qué. Eh, claro. Y, pues, el gran, el gran limitante es tiempo, ¿no? Porque, pues, esto es un, es, es un trabajo de muchos años, de muchos años y, y, y, y querer entender ese por qué <ríe> funciones como, un deseo cognitivo. Bueno, Seguro, eh, esto sí. de todas Dile, maneras con cualquier este astrónomo eh, puede eh, explicarlo esto, es decir, el tema es que es cierto que en la época era absolutamente fundamental porque requería hacer los cálculos a mano, de momento en si que el sistema está ya eh, matematizado y se puede usar en software, es cierto que la gente ya está perdiendo todo lo que sabía, queda muy poca uh -huh. gente que lo puede explicar que no tenga una formación matemática o astronómica, Y eh, es cierto, o sea, eso es una pérdida, pero a, también a todo nivel, no solamente en, en este tipo de cosas, ¿no? Eh, a veces eh, las herramientas computacionales eh, facilitan tanto <ríe> ciertos este, factores que uno empieza a dejar de lado, bueno, lo dejo otro sí. día lo estudio, otro día lo estudio y queda sin, sin estudiar, ¿no? Sí, sí, sí. Hay, hay una pereza, hay una pereza intelectual y de ahí se corre un riesgo de, de, de no tener bases sólidas para, para emitir criterios o hacer... Eh, bueno, a mí entonces me pasó también eh, con esto de... Si bien, bueno, no estudié la, la, la carrera de matemáticas, pero al dedicarme a la estadística, obviamente, tengo que estudiar matemática elemental como para comprender las fórmulas que se utilizan y demás. Y mmm, me pareció fascinante encontrar en los estudios estadísticos que estoy desarrollando ahora eh, confirmaciones de las cúspides de las casas topocéntricas. en eh, muchas de las, de las investigaciones estadísticas, eh, por ejemplo, no sé, un ejemplo, los casos de accidentes, que bueno, es parte de la conferencia que, que voy a dar, eh, aparece como muy activa en un aspecto, digamos, significativo de Plutón, aspectos duros, con casa 3, por ejemplo, o casa 12, que son cúspides intermedias que justamente eh, es la única, el único lugar donde se encuentra es el sistema topocéntrico. no coinciden con COS, con, con Campanus, ¿no es cierto? Inclusive Plácidos también presenta una, una distorsión. Entonces, al estudiar estadísticamente eh, eventos en los que estarían involucradas estas casas, uno puede eh, confirmar si realmente funcionan, eh, comparar sistemas de casas, eh, perfeccionar el que esté, porque también es, esto es muy importante Mantener siempre la honestidad intelectual En todo lo que es el, el, La apertura del conocimiento real ¿no? de, de los patrones matemáticos y demás eh, Posiblemente este sistema Como los demás puede ser Mejorable, puede ser perfectible Puede haber muchas cosas que todavía no conocemos Y quizás astrólogos de los tiempos venideros Puedan, puedan este, desarrollar eh, Pero bueno para poder decir tal sistema funciona o no, obviamente no nos podemos basar en el testeo con sucesos de ascendente medio cielo que son comunes a muchos sistemas de caza. Eh, en cambio, las cúspides intermedias sí, y si observamos que hay una ratificación de estas cúspides en determinados eventos, podemos decir, bueno, tenemos una fundamentación para decir, este sistema al menos funciona. No quiere decir que sea el único, no quiere decir que no pueda ser mejorado, pero este funciona. Ok. Um... Algo que me ha causado a mí bastante curiosidad es las posiciones ascensionales de los planetas. ¿Tú, tú las trabajas con cúspides ascensionales o las trabajas eh, posiciones aparentes con cúspides eh, ascensionales o topocéntricas? Es decir, en el estudio estadístico me limité a las casas topocéntricas eclípticas, en ¿sí? la posición eclíptica. Ahora, ¿Sí? eh, queda pendiente justamente todo lo que es la parte ascensional. no es cierto el punto es que eh, eso también es otro estudio completamente eh, nuevo que hay que empezar desde cero a partir de esos funcionales eso es un estudio estadístico que en realidad mmm, no conozco ninguno que se haya llevado a cabo en base a las posiciones ascensionales o por ejemplo tránsitos ascensionales esos que se miden con el segundo eso también es algo que, que nos queda pendiente por hacer que que Uno... tu que tu abuelo lo nombraba bastante no o, ah o... sí no bueno el gráfico ascensional fantástico, y los calendas nacionales son fantásticos, pero realmente esto esto requiere una, un testeo a través de un estudio muy serio, muy organizado, muy meticuloso, eh, y también es cierto, nos falta ayuda de software estadístico que nos permita los cálculos más sencillos, porque eh, te puedo asegurar, Jairo, que para hacer un estudio estadístico, si bien hay tantos software, dando vuelta, y están los Excel, hay un montón de, de programas de astrología que colaboran, hay muchísimas muchísimas eh, de los, eh, cuentas y testeos que son necesarios que no están todavía hechas eh, a nivel software y que facilitan días y días y días y días de trabajo de un investigador así que eso es eh, bueno vos que te manejas bien con el software una tareita <risa> <risa> a evaluar <risa> ok sí porque uno, uno de, los, de, la, de los de los de eh, los de lo que me llamó bastante la atención en los textos De, del sistema era la referencia que le hacía, por ejemplo, a viajes, ¿no? Cuando la familia viajaba eh, y retornaban de vacaciones y, y el hijo estaba dormido y el momento en momento que se despertaba eh, o la inyección de la vacuna, que eso genera cierta, como cierta incredulidad a que, a que, que la astrología llegue a eso que todo puede estar reflejado en, en, en un sistema matemático, ¿no? tú, ¿tú, tú qué piensas de eso? A ver, eh, bueno, ahí eh, yo te voy a dar, por supuesto, mi opinión personal, Jairo. Mucha gente puede sentir con esto. Es decir, yo lo que quería es que Vendele eh, se maravilló cuando vio el funcionamiento de muchos eh, tasas excepcionales que son realmente impactantes. Eh, pero recordemos que él trabajó con pocos casos, ¿sí? Porque cada cuenta era mucho trabajo. Okay. Entonces. Lo que queda para probar, que estoy segura que él sería el primero en eh, justamente estar interesado en eh, rectificarse algún tipo de, de, de cosa para corregir en lo que él vio, es justamente testear con grandes cantidades de casos estos tránsitos. Él trabajó con muchos, acá en casa era comiquísimo porque nosotros, eh, no sé, los, los niños del, del hogar nos caíamos y al mismo tiempo que venían corriendo a socorrernos estaban con el reloj cronómetro en la mano tomando el momento de la caída ¿no? y esto fue algo muy gracioso que la verdad que lo hemos vivido con mucho humor en casa y, y, y hemos colaborado todos con esto porque sabíamos que era para un cine interesante y, y es cierto que tomó muchísimos acontecimientos eh, de este tipo pero muchísimos no son quizás los necesarios para hacer un estudio estadístico eh, con los parámetros actuales de, de rigor entonces esto hay, hay que seguirlo haciendo Si uno toma, por ejemplo, el momento de una inyección ahora, ¿no? Con el software el tuyo, por ejemplo, uh -huh. y tomas el momento, eh, vas a ver que hay una, una, realmente hay algo que está funcionando allí muy interesante. Quizás no tan, tan absoluta y totalmente contundente como él ponía en alguna de las, de las este, artículos que ha hecho, porque lógicamente se ha basado en, en, no sé, en su momento, en, supongamos 50 casos, y bueno, Eh, no tenía 50 casos de inyecciones Tenía 50 casos de, de tránsitos de distinto tipo Lo que habría que juntar sí. ahora es Por ejemplo, 100 si casos de inyecciones solamente 100 si casos de eh, Tocar el timbre en la casa o un llamado importante Que esto, bueno, él no lo llegó a hacer eh, Si bien siempre fue una persona Totalmente este, eh, Dispuesta a, a investigar más Y si algo eh, había que corregirse Había que corregirlo, ¿no? Eh, siempre la honestidad intelectual Eh, al principio. <risa> como, como... Me, me gusta esa, esa, esa afirmación que haces, honestidad intelectual. Esto es muy importante porque, por supuesto, nos pasa a todos cuando eh, cualquier científico eh, humano y uno descubre algo, se entusiasma muchísimo y eh, tiende a exagerar a veces el, el, el patrón eh, de efectividad, porque, bueno, es lo que conoces hasta ese momento, ¿no?, por por mala voluntad, no simplemente es lo que conoce. Luego sucesivos investigadores van perfeccionando el, el modelo de acercamiento a la realidad y van pudiendo eh, mejorar aquello que el primer investigador descubrió. Eh, a veces, bueno, es la historia de la ciencia, es así, ¿no? es ¿Cierto? Eh, la ciencia se construye a, esas, a muchísimos. Por supuesto, hay personalidades más más lumbreras, más este, más inspiradas. pero también el, el trabajo del investigador que hace ese trabajo hormiga, por ahí de bajo perfil, ¿no?, pero que perfecciona algo mm, fundamental, la verdad es que ese, ese trabajo es tan importante como el otro porque ayuda al perfeccionamiento del modelo en general. Siempre hay que recordar que en la ciencia lo que hacemos es trabajar con modelos que intentan acercarse a comprender la realidad. Eh, este, Esta... quizás estos parámetros eh, cientificistas, por decirlo así a ver, positivistas, reduccionistas de los modelos antiguos, eh, son un poco exagerados. Trabajaban con menos variables de lo que la ciencia actual eh, trabaja. Ahora se comprende que las variables son inmensas en la realidad uh -huh. Uh -huh. y que siempre realmente eh, puede haber algo que eh, distorsione el, la ley o la teoría que, que la haga que tienda hacia otro, otro punto. Eh, no sé si está claro lo que estoy tratando de, de expresar sí sí sí a mí me queda muy claro Alejandra un sol en virgo eres tú sí sol en virgo <risa> ascendente en piscis eh perdón ascendente en aries y luna en piscis Ok, perfecto eh, y mucho gusto por la matemática no y la estadística está muy muy presente en tu en tu en tu exposición en lo que he puedo captar hasta ahora Bueno, en realidad he pasado por todas las instancias porque, obviamente, con la formación que tenía aquí tan rigurosa, ¿no? de una dirección primaria que tenía que cerrar exactamente en tal día y cálculos absolutamente precisos, digamos que mi formación básica inicial astrológica fue esa, muy, eh, por decirlo así, estricta. En realidad hubo un tiempo en que después eh, me abría a contactar otros, otros estilos de astrología y, bueno, comprendí todo el valor que había también en la astrología humanística, en la psicología, y un montón de otras ramas que dan un, un sentido quizás mucho más amplio del proceso que está vivenciando una persona al margen del hecho puntual, meticuloso, medido. Así que esa fue otra etapa de mi vida en la que, digamos, me abría a comprender eh, aspectos más amplios de la astrología. Y, eh, bueno, uno puede observar que todos los tipos de astrología son válidos, de momento en que la astrología trabaja con muchísimos niveles de manifestación, ¿no?, de la realidad. Ajá. O de comprensión de la realidad Y todos tienen una enorme validez eh, Quizás los riesgos de la astrología Por decirlo así, humanística o psicológica eh, Como cualquier tendencia Son a veces que el símbolo es tan amplio Que puede ser explicado por cualquier cosa no y O, o explica cualquier este, Depende cómo pronuncia uno las palabras Puede explicar cualquier tipo de evento Con sí. cierta habilidad <risas> Este, psicológica, y esto es también un llamado a atención que digamos que tenemos que, que, que escuchar y tratar de, bueno, precisar un poquito más entonces, eh, bueno, volví a tratar de, de averiguar un poco nuevamente en las fuentes de estadísticas más que nada porque uno observa muchísimas veces en astrología distintos tipos o contradicciones muy muy claras entre dichos de determinados grupos, por ejemplo, astrológicos, ¿no? o aseveraciones, postulados con los que trabajamos que son demasiado contradictorios entre sí y que mmm, es necesario probar eh, entonces no sé, recuerdo el caso de gente que decía, bueno, pero los soles en Libra son todos agresivos y bueno, dijimos, bueno, a ver, y otro grupo decía no, de ninguna manera, son más bien armoniosos no quieren discutir, tratan de, de no sé, armonizar y había que eh, tratar de ver, a ver, había una realidad en ambos Eh, y en realidad, cuando uno trabaja con estadísticas, se pueden hacer experimentos muy interesantes para ver eh, si el factor agresividad está dado, por ejemplo, por un sol en Libra o por otros factores como es Marte, Plutón, en aspectos eh, a determinados factores raíz ¿no? Es okay, decir que okay. eso se puede hacer estadísticamente de forma sencilla, es, no requiere conocimiento avanzado Las estadísticas también, como tenemos excelentes software estadísticos, eh, se pueden hacer para cualquier persona, aunque no conozca las fórmulas matemáticas. Muchos científicos las utilizan sin conocer la estructura base, sino saber en qué casos se pueden utilizar. Y permite dirimir eh, y precisar un poquito más los factores eh, que trabajan realmente en, eh, en un determinado tipo de evento, o de proceso, o de hecho. Eh, no es, digamos, la, la estadística sirve... En estos casos, por ejemplo, decíamos, mucha gente dice, bueno, los accidentes ocurren por tal tipo de tránsito, por tal tipo de progresión secundaria que tiende a producir este tipo de eventos. Y muchas de esas aseveraciones eh, no se encuentran en la realidad, y cuando damos un estudio real, nos damos cuenta que los factores en realidad que trabajan son otros. Es decir, esto solamente se puede eh, lograr a través de un estudio estadístico, en el cual tenemos muchos, muchos casos de un mismo tipo de evento Y podemos extraer modelos comunes, determinados tipos de aspectos operativos en tránsito, en progresión, en lo que fuera, y ahí empezamos a dar más solidez al saber astrológico. Entonces ya también esto mejora fundamentalmente la calidad del diagnóstico que podemos hacer, astrológico, e inclusive esto mismo también nos puede pasar en la interpretación. Okay. Eh, La estadística puede ayudar muchísimo a, eh, a dar una mejor interpretación de una carta natal, de momento en que ayuda a precisar mejor cómo funcionan sus componentes básicos. No es eh, mágica y no funciona de forma aislada, no es que el resu un resultado estadístico nos da la solución de todo, como nada en ciencia. Nos ah. da mejor conocimiento de un factor que luego tenemos que volver a insertar en un todo mayor mucho más complejo, ¿no? con muchos niveles interrelacionados, pero nos da un mayor conocimiento de ese factor, entonces podemos asociar mejor los componentes. ¿no? Es como cuando hacemos, no sé, una torta. Eh, si sabemos bien cómo funciona sí, la harina sí, o la leche sí. o los huevos, eh, podemos manejar mejor esos ingredientes, entender mejor eh, cómo hacer una torta, no sé, o un panqueque o un pan. Es decir, eh, hay que conocer mejor los ingredientes básicos y para eso ayuda mucho la estadística. Ok. Tú actualmente eh, manejas un centro de estudios en Quilmes, ¿no? Tengo entendido que es el, el Centro Astrológico de Quilmes, ¿se llama eh, Sí, la Escuela de Astrología de Quilmes, sí, es una escuela que... en realidad son cursos que inició mi, mi mamá hace, no sé, más de dos décadas en Quilmes, sin la estructura de una, de una escuela con un programa formal, y luego se fue mejorando y perfeccionando... Mi madre ya hace, bueno, muchos años que no se dedica más a, a la docencia astrológica, pero bueno, le hemos continuado ya con una estructura de escuela donde sí, una formación de, de astrólogo en eh, el cual, bueno, tratamos de, de incorporar eh, aquellas aseveraciones o postulados astrológicas que podemos sustanciar con observaciones de la realidad eh, después también, por supuesto, trabajo en el Centro Astrológico de Buenos Aires que es eh, justamente el cabo y que ayuda siempre tanto a lo que es eh, la divulgación y la difusión de las de las distintas ramas ¿no? Del, de los estudios astrológicos y de las novedades de las cosas nuevas que aparecen. sí, cada vez es un referente mundial, diríamos, muy, muy fuerte sí. y un gran y un gran representante latinoamericano, ¿no? Absolutamente, sí, sí, sí. Ahí en el Cava justamente do el seminario de estadística, además de bueno, de un módulo regular, ¿no? de direcciones primarias topocéntricas. Pero Eh, el Cava justamente fue el que el pionero en esto de decir bueno hagamos estadística a ver eh, y es, es un tema difícil porque es muy antipática la palabra estadística en general eh, eh, en el ambiente astrológico está digamos la mayoría de la gente accede a la astrología porque desea conocerse más a sí mismo comprender un mejo, mejor digamos los periodos este eh, o los procesos de la vida y la estadística tiene fama así de fría de dura mm. <risa> este, sí, de Entonces justamente, bueno, aparte de la de la conferencia que vamos a ver, se trata de eso, de, de explicar todos los beneficios que pueden darse mutuamente este, las, las corrientes, tanto la humanidad como la, la científica en, en la parte astrológica. Y para desterrar un poco este mito de que eh, las, las ciencias son duras piedras y no nos dejan nada, ¿no? Que están desprovistas de sentido. Sí. Y, y aparte de esto, tu actividad profesional productiva es una... me contabas que era una empresa de, de idiomas, fue lo que entendí. De... Ah, no, no, es, <ríe> Y A ver, yo tengo varios trabajos. <ríe> Sobrevivir en Argentina no es fácil, así que tengo varios trabajos. Uno es una institución alemana, una institución educativa alemana en Quilmes, que está bueno, eh, relacionada con los, todos los colegios alemanes de, del país y me dedico a la parte de idioma alemán, ya que me gustan mucho los idiomas, y estoy en el área de alemán de este colegio, Colegio Alemán de Quilmes, eh, donde trabajo ya hace más de 20 años, y me dedico a las relaciones institucionales con todo lo que tiene que ver con el país Alemania, los intercambios estudiantiles, con las instituciones alemanas. Y, ¿Y aprendiste Alemania por, por, por en tu juventud. Eh, claro, bueno, eh, sí, justamente sí. Fui a un colegio alemán porque al ser mi abuelo, bueno, justamente de, de familia alemana, eh, nació en Hungría, pero era de una colonia alemana, entonces eh, el alemán se habló en casa eh, cuando yo era chica, estudié en un colegio alemán y bueno, me continué, digamos, continué con, el, con la, el, el contacto con el idioma y ese es, digamos, un trabajo que no tiene que ver con lo astrológico, si bien, por supuesto... Como hay, todo. Hay, hay muy buenos astrólogos alemanes, ¿no? Y ellos son muy fuertes en lo matemático. Absolutamente. Bueno, Alexander Marr... Adolf Adol Weiss también creo que es alemán, ¿no? Adol, sí, por supuesto. Es cierto, es cierto. Hay mucha, mucha línea alemana y son todos justamente especializados en este tipo de, de, de conocimiento. ¿Tú ¿Tuviste contacto con, con Mar? ¿Tuviste oportunidad de... con Alexander Mar? ¿Tuviste oportunidad de, de, de tener contacto con él? Yo personalmente no. Mi mamá. Mi ah, mamá okay. sí, porque ella eh, se contactó, eh, se han visitado, y bueno, obviamente mi abuelo, ¿no es cierto?, pero él eh, falleció eh, en una época en la que yo todavía no me dedicaba, eh, digamos, tan este, contundentemente a la parte estadística, <risa> entonces no, no tuvimos contacto personal, pero mi madre, por supuesto, sí, ¿no?, y él trabajó intensamente con mi abuelo y con, con mi mamá en investigaciones de distinto tipo. Eh, la verdad es que es eh, maravilloso lo que ha hecho Alexander Mare Maravilloso Sí, o sea, yo, yo estoy aterrado Un software que pesa 200k En DOS, como tú bien lo decías <risa> y, y y yo, yo no entiendo cómo, cómo ese personaje pudo Te lo digo desde el punto de vista de mi experiencia de programador porque, eh, ¿Sí? En 200k Colocar las efemérides eh, <risa> Los cálculos De direcciones primarias Bueno, todo, todo lo, el especulum que, que se llama en solo 200K, eh, no sé, eso es, eso, eso es de un genio. Hay un mito alrededor de Mar no sé si tú lo has oído nombrar, él, él murió, creo que fue a raíz de algo eh, vascular del cerebro, eh, que, él, que él en algún momento logró identificar el periodo de su, de su muerte por dirección primaria, que era un personaje muy sí, sensible con la sí, música. Sí, sin ninguna ¿no? duda, sin ninguna duda, eso en realidad todos los que trabajan con primarias... Eh, La primaria, bueno, no solamente la primaria, por supuesto, también las otras técnicas fuertes astrológicas hacen ver muy claramente los problemas, eh, los riesgos de salud y los riesgos serios de salud. Así que sí, mi abuelo también. Eh, uno ¿Ah, siempre sí? Está en... Sí, sí, sí, porque oh. es algo muy claro. Las primarias son una técnica lamentablemente poco utilizada porque en su momento era eh, tan complicada, matemáticamente, engorrosa, requería un tiempo de, de cálculos que nadie quería eh, tomarse. y han sido dejadas de lado en su momento, pero es tan efectiva, tan efectiva, que realmente es, no... Cualquier astro debería por lo menos conocerla, y ahora hay software muy bueno con esto, es decir que... Eh, Yo utilizo, por ejemplo, todavía el programa Special de Mar, eh, sí. de Oeste, pero bueno, hay muchos programas que las, las trabajan en forma sencilla, como el Meridian aquí en, en Argentina, no sé en Colombia qué, qué programa trabaja. Eh, ¿El tuyo también trabaja, de secundaria? Sí. primarias. Sí, Perfecto. Sí. Bueno, el, justamente. Ahora todo esto es relativamente eh, nuevo en la última década, porque antes no existía ni remotamente. Y es una gran facilidad y, y realmente vale la pena hacer hincapié en que la gente lo, lo trabaje el sistema. Son las pero son muy importantes. Y aquí tú me das la, la oportunidad para la, la pregunta con la que estamos desarrollando este simposio. ¿Qué tanto es destino, qué tanto es libre al, albedrío? Eh... <risa> la pregunta es fascinante, nosotros siempre discutimos filosóficamente tanto tantos sí. tema. Y, obviamente eh, Como todo también en la vida Mi opinión personal es que esto es una interacción Que hay partes de energías Que son muy poderosas Que es un poco difícil realmente este, eh, Evitar Sin embargo, yo, yo al menos personalmente Soy una convencida de que uno puede hacer muchísimo Conociendo El conocimiento es una tremenda herramienta un, Que da un poder de transformación Muy importante Quizás no podemos eh, transformar todo pero podemos hacer mucho más de lo que normalmente eh, se piensa. Al menos en mi caso, por ejemplo, como trabajo muchísimo con lo que es eh, saber intentar ver. En mi casa, por ejemplo, todos los años yo eh, tengo una familia con tres hijos y, y un marido y levantamos eh, levanto absolutamente todas, en todas las técnicas, grillas anuales con información precisa. Por ejemplo... Eh, bueno, cuál es en el caso de mis hijos, que una, como madre virginiana me da un poquito de temor que le puedan pasar cosas, como, en realidad como cualquier madre, uh -huh. y la astrología es una herramienta tan útil, uno puede detectar muy claramente los quizás dos, tres periodos de más riesgo del año, y mm, he visto cómo uno tantas veces puede realmente eh, evitar los acontecimientos más difíciles eh, utilizando el conocimiento de esas fechas, Me ha pasado, no sé, con excursiones que tenían que realizar los chicos en los que uno veía que problema, podía haber serios problemas y realmente el grupo de compañeros de chicos tuvo un tremendo problema en la excursión y el chico que no fue se salvó de ese problema. Eh, los viajes, también este, las enfermedades, algunas se pueden, otras no. Me ha pasado hace poquito, justo estuvimos los cinco intoxicados en casa y una semana antes de la intoxicación yo había juntado a mis hijas porque había ediciones primarias muy feas y combinadas con tránsitos bastante duros, mucho Marte, mucho Plutón, Casa 12, y les, les decían, bueno, chicas, cuídense porque aquí en Argentina, bueno, en Buenos Aires hay muchos robos, pensando en la posibilidad de o una enfermedad, digamos, fulminante, así, molesta, o un robo que aquí está en el barrio donde yo vivo, en Buenos Aires en general, está a la orden del día, y bueno, finalmente fue una intoxicación fulminante, masiva, en que estuvimos todos internados, este, no pudimos evitarlo. Ese es un ejemplo de que no hemos podido evitar. Eh, después tengo otros en los que, previendo una fecha peligrosa de robos, y estando atentos, detectamos eh, la persona en el jardín, por el único hecho de que teníamos cosas difíciles, escuchamos un ruido y salimos al jardín para ver qué había. Y eso se pudo evitar, el ladrón estaba efectivamente en el jardín, llamamos a la policía y demás, para dar un, un marco por ahí más claro, es decir, este es su jardín con muchísimo, eh, muchísimos, eh, hay árboles y eh, ruidos todas las noches, y uno no sale todas las noches cuando hay un ruido a ver qué pasa. Pero si uno sabe que en una determinada fecha existe la posibilidad de un peligro mayor, quizás puede estar más atento y quizás haya algunas cosas que pueda realmente evitar como fue este caso. En este caso el único motivo por el que salimos a las tres de la mañana por un ruido común fue porque teníamos cosas lógicas peligrosas, y en efecto estaba eh, había un, un intento de robo en la casa. No lo hubiéramos hecho si no. Entonces, bueno, hay un poco y un poco. No somos dioses, no podemos controlar todo, pero podemos ayudarnos muchísimo, y la, la astrología es una herramienta increíble para ayudarse en la vida, ¿no? Si uno lo utiliza en forma sencilla y en forma, este, no, más que sencilla, natural, ¿no? Uh -huh. Y se mueve con ella como con cualquier otra información, Eh, no sé, como la información que nos puede dar la medicina o, o la física o, eh, no sé, o la psicología que uno se ayuda con esa información a, a mejorar la calidad de vida yo al menos soy una convencida de que, esto, que la astrología sirve eh, en forma muy contundente no creo en el, en el absoluto y total destino en el que uno queda como digamos este, condenado en todos los casos a no poder hacer nada, pienso que en muchos casos uno sin ninguna duda puede colaborar con su propia vida. Súper, súper, súper. ¿Y, ¿Y esa línea de astrología sí la ves que, que siguen tus hijos? <ríe> <risa> Mis hijos, bueno, las las, son los chicos todavía, la, bueno, más o menos, las eh, de 15 y 17 se interesan porque ven la efectividad. Eh, uno le, es increíble cómo funciona una grilla ¿no? anual y ellos... Eh, claramente uno les puede ver decir tal fecha atención con esto y ellas observan la realidad y ven que en efecto suceden cosas entonces las dos me han dicho que quieren estudiar sin falta ya un poquito los, las estoy este, les estoy contando cosas de astrología más que nada por esto de, de que sirve a nivel este vida vida vida cotidiana y vida procesos de vida también vamos a ver y... ¿Y, ¿Y tu familia era solo tú, de, de, de los hijos, de los hermanos, o, o había otros miembros? Eh, en mi casa bueno, dos hermanos, mi mamá es hija única, aquí estaba Benven, ah, okay, okay. que tiene solamente a mi mamá, Selma Polich, y mi madre tuvo tres hijos, eh, eh, yo sería la primera y después vinieron dos varones. de los cuales, bueno, el más chico es físico de partículas de altas energías, están viviendo en Estados Unidos, wow. y, el, el, el, y el, también la, la ciencia está por todos los costados en casa. Eh, bueno, él me ha ayudado con investigaciones también, eh, y con el, el trabajo estadístico, eh, justamente colaborando para esto, y mi hermano, digamos, el del medio, él se interesa también por la astrología, ha hecho algunos cursos, si bien no es un investigador, Le, le fascina también y bueno y últimamente ahora está estudiando inclusive más así que la astrología es algo que en varios miembros de la familia ha aprendido como interés no okay okay físico de altas partículas wow ah sí bueno eh, sí ese es Ricardo Eusebi ese es mi hermano menor y me imagino las discusiones filosóficas que a veces tendrán ah wow no eso es maravilloso inclusive con su esposa que es bióloga eh, bueno yo siempre les cuento las cosas que cómo cómo se puede visualizar la realidad de tantos niveles de de, de, de análisis no y cómo la astrología también este puede absolutamente explicar muchos muchas cosas no eh, experimentos físicos experimentos biológicos y demás y ahí sí. bueno discutimos es maravilloso es muy muy interesante la interacción sí. es barba. Eh, te, te he oído ahorita en la conversación mencionar dos veces la palabra grilla. Eso me, me da la impresión que es como una programación que tú haces anual en base a, a direcciones primarias. Ah, la grilla. Eh, sí, a ver, es simplemente, eh, por decir la parte como lo puedo verificar, para que se entienda, una, imaginémonos una hoja, una hoja oficio con eh, los 12 meses del año, ¿sí? arriba enero, luego febrero, marzo, abril, hasta fin de año. Allí yo lo que suelo hacer es volcar, sí, todas las direcciones primarias por fecha, de, de, en la que cierran los partiles, más las, los cierres de direcciones secundarias, más los tránsitos fundamentales del año, los mayores. Más bien, eh, es impactante cómo funcionan las grillas porque dan claramente procesos en determinados meses del año. Eso sí, requiere, como también toda la astrología, una combinatoria. Así como en la realidad la, la clave está en la combinatoria, lo mismo sucede en astrología. Es eh, Cuando cierra una elección primaria, más alguna cosa que uno pueda observar, en, eh, supongamos en un tránsito muy contundente, ¿no? que cierra también en el mismo mes, más alguna lunar, un ascendente lunar siderio, eh, por supuesto esto combinado con una solar y demás, ahí uno puede observar claramente, eh, hace un diagnóstico previo, ¿no? Tal y tal mes aparecen tales y tales contenidos, parece que emergiera la conciencia y a la... a la realidad un montón de contenidos apropiados a lo que uno está observando en combinatoria y son los son esos meses del año en los que las personas eh, puede decir ah eh, cuando hace un resumen del año me pasó esto en tal fecha y esto en tal otra ¿no? y es muy efectiva en su funcionamiento, es muy efectiva, requiere conocer todas las técnicas más fuertes astrológicas, combinarlas, y, y no es, no es un trabajo tan complejo, yo sé que por ahí para el el estudiante que está aprendiendo astrología puede parecer farragoso, pero en definitiva la grilla es algo muy eh, limpio, se ven solamente un par de activaciones, vas, un par, quizás cuatro o cinco activaciones fuertes en el año, ¿no? Y responde claramente los procesos internos a estas activaciones y los procesos externos, los eventos a este tipo de combinatoria. Por eso vale la pena hacerla, para el astrólogo que ya se ha experimentado y y conoce todas las técnicas es una eh, realmente es muy útil cuando cuando todas las de técnicas son las las progresiones eh, el arco solar la secundaria eh, la primaria o a ver podríamos diferenciar Ex existe bueno por supuesto la carta natal es la carta natal no es cierto ahora, esa carta natal puede decir muchas cosas en, en esa carta natal uno puede ver la posibilidad de que ocurran determinados procesos determinados eventos muy claramente ahora el cuando ¿Cuándo? ¿En qué momento de la vida? ¿En qué años? Y dentro de esos años, ¿en qué periodo más chico, eh, quincena, semana, pueden manifestarse esos eventos? Esa es el gran, la gran pregunta de la astrología y el gran desafío de la astrología. Hacer buenos diagnósticos de momento eh, eh, de cuándo eso que está contenido, prometido en la carta natal, se puede manifestar concretamente. Y uno observa que para el cuándo, es el, lo que yo, al menos yo se lo llamo técnicas dinámicas, ¿no? las que permiten conocer el cuándo. Entonces, uno trabaja básicamente con las, las que más efectivas son, que son bueno entre las primarias, por supuesto, las secundarias, y los tránsitos son altamente efectivas. Y esto combinado con lo que puede aparecer en una solar, eh, realmente, bueno, es, eh, es impactante cómo funciona. Eh, okay. Hay que, por supuesto, saber manejar los orbes, porque, por supuesto, cada técnica tiene sus distintos tipos de orbes, su distinta eh, manera de ser interpretada, Si bien muchas son similares, otras no, difieren y bueno, hay que conocer esta diferencia. Pero cuando hablo de técnicas dinámicas me refiero a, a esto, es decir, ¿cómo se puede saber cuándo esa posibilidad prometida en raíz se puede activar? Eh, para decirlo a ver quizás más claramente, una persona puede nacer con eh, la posibilidad de... Eh, Bueno, un accidente de tránsito, supongamos, ¿no? Okay. Algo un poco duro, pero bueno, es una posibilidad. Eh, uno puede haber en la carta natal estas posibilidades. Pero, ¿en qué momento de la vida? Hay gente, que, hay gente que tiene esto en su carta natal, pero quizás durante los primeros 50 años de su vida nunca le pasa nada, y los astrólogos siempre le dicen y eh, hay riesgo, hay riesgo de, de accidente! Y sin embargo, llega a los 50 años y jamás le pasó nada, porque en realidad no había nada que activara precisamente esa configuración cosa que quizás ocurre el año 52 de su vida, ¿sí? Entonces uno también, eh, conocer bien estas técnicas, digamos, de, de diagnóstico, ayudan a, a tranquilizar <ríe> muchas veces, sí, sí. porque uno dice, bueno, esto que podía ser peligroso, en realidad ahora no está de ninguna manera activado, es decir, que eh, da una serenidad interior, y en el momento en que se activa también da la posibilidad de que uno pueda actuar intensamente para poder, Bueno, tratar de prevenir lo que lo que pudiera ser factible, ¿no? Desde la medicina en cuanto a, si es una, una enfermedad, prevenir, eh, hacer los chiquidos correspondientes, cambiar el, el sistema de salud, hasta, eh, bueno, en el caso del accidente, a no decidir, por ejemplo, hacer un viaje sumamente riesgoso en el peor pico de, de esa grilla en el que está claramente indicado un riesgo mayor de accidente, ¿sí? Okay. Entonces uno... Eh, eso es para lo, hablé de lo negativo pero lo mismo puede darse en lo positivo hay gente que tiene cosas maravillosas descritas en la carta natal pero que también llegan a los 40 50 años y nunca se han activado y la persona dice sí, pero me dicen que tengo tanto potencial pero nunca se me dio porque quizás también en esa carta lo mejor se activa quizás a los 60 okay. no Todo el periodo anterior de su vida Eso, eso Entonces, que acabas de decir es súper claro Uno normalmente cuando hace una lectura de una carta Lee todo claro, <ríe> Buena casa 5, claro. buena casa 2, mala casa 12, buena 8 Pero pero es claro que ese todo no no se va a manifestar en todo momento Ni de la misma forma Súper, claro. súper interesante Oye Alejandra, eres... dime, dime, la... perdón ¿Cómo? ¿Cómo? Dime, dime, sigue con la idea, sí, Una pequeña agotación me pasó Yo me acuerdo cuando empezaba a hacer cartas natales Hace mil años, cuando tenía veintitico de años La inexperiencia, ¿no? De la edad y de muchas cosas también Yo me acuerdo que la, la persona le describía absolutamente todo de la carta Y resulta que después me fui dando cuenta Que la persona obviamente registraba aquello que de la carta Que estaba realmente cerca de su, de su manifestación ¿sí? Aquello que podía haber en, en los años últimos, en los próximos Y tuve que hacer un proceso de cambio en lo que era la consulta para que la persona eh, lo tomara en forma contundente, es decir, centrarte en lo que estaba cerca y eh, hoy uno puede nombrar cosas que, que como potencial, ¿no es cierto? Sin ninguna duda lo vamos a nombrar, su potencial positivo que puede ser desarrollado, pero teniendo en claro que hay quizás periodos más adelante que quizás eh, estos son más periodos de siembra que de cosecha. Entonces, eh, bueno, hay, a veces hay que modificar esa, esa, esa lectura para que no sea tan farragosa y tan vacía cuando la persona está muy lejos del periodo en que lo va a experimentar, ¿no? Ok. Tema corrección hora, súper importante para esto. Rectificación, claro. Totalmente. Okay. Rectificación hora. Sí, absolutamente okay. básico. Y para la rectificación hay que tomar, bueno, eh, vos viste que, bueno, eh, en la comunidad astrológica hay muchísimas... distintas miradas para realizar la rectificación eh, a mí me ha pasado que muchas veces eh, como estamos en casa, tenemos todos las horas de nacimiento tomadas con cronómetro eh, cotejado con hora Greenwich antes de partir para la clínica, cotejado con hora Greenwich al regresar de la clínica eh, cotejando un momento de corte del cordón un momento de la respiración y demás tenemos un montón <risas> de información muy precisa acerca de Eh, cómo funcionan las cartas natales con hora real, con hora uh -huh. concreta, que es una información que poquísima gente tiene, uh -huh. porque a lo sumo no tiene el minuto, ¿no? Entonces, lo que uno puede eh, observar comparando con las cartas cuya hora realmente se conoce al milisegundo, uno puede observar qué sistemas de rectificación eh, funcionan mejor, ¿no? Eh, coinciden realmente con la hora real, que no todos ellos lo hacen, y bueno, uno puede observar que la rectificación, por ejemplo, en la que se realiza una combinatoria de direcciones primarias, ascendente en un asiderio, eh, y por supuesto, la, la, un orbe apropiado para secundarias también, y solares, ajusta muy cercanamente a la hora real de nacimiento, ¿sí? no alcanza con la rectificación solo, con provisión o solo con un acento en un arciderio, Re, realmente es necesario combinarlo con primarias para que esto cierre mejor. Otra okay. vez la combinatoria, Jairo, otra y vez la combinatoria. Y el momento de nacimiento, también hay muchas, muchas lecturas, ¿no? que en el momento en que se sale el cuerpo de la madre, en que se corta el cordón, en que la primera respiración justamente mm. por eso justamente nosotros teniendo toda esta información de la de la red familiar nuestra en la que hemos tomado y ya ahora bueno todos somos grandes por lo menos 50 años la mayoría estamos en los 50 y hemos visto sucesos de la vida operar por primarias y demás lo que uno puede observar es que la tendencia clara y contundente es al momento en el que se corta el cordón okay. normalmente normalmente en partos normales se corta el cordón y bueno está bien puede haber entre 8 y 30 segundos de diferencia promedio estoy hablando, por supuesto hay casos en los que el chiquito tiene dificultad para respirar y tarda más, ¿no es cierto? en realizar la primera inspiración pero todo pareciera indicar también, ojo, que son pocos casos esto habría que hacerlo con... masivamente <risa> tengo que estar con los cronómetros, cosa que las madres se resisten <risa> en, la, en el momento de nacimiento pero masivamente habría que hacer un estudio con, con más casos en lo que puedo ver de las redes familiares y de amigos que han colaborado en investigación con esto El momento del corte del cordón, si, si el cordón está seguido eh, rápidamente de una primera respiración, ese momento opera muy claramente, ¿sí? Al contrario de lo que se escucha en otras cosas, bueno, cada uno tiene sus opiniones distintas entre los astrólogos y, bueno, justamente aquí lo que tenemos que hacer es esforzarnos por, eh, por esto que decíamos, bueno, con total honestidad intelectual ver eh, todas las posibilidades, analizarlas todas y ver cuál es la que mejor cierra, ¿no?, Eh, y hasta ahora, para todo parece indicar esto, el corte del cordón. Ok, ok, super, eh, Queda en el estudio de riguroso, La estadística. tal cual por desarrollarse aún, ¿no? Así que bueno, quizás dentro okay. de 20 años, te digo, Jairo, estaba equivocada. Ahora que tenemos un pie de casos, te digo otra cosa. Pero bueno, por ahora, okay, los apuntan a esto. Perfecto, perfecto. Bueno, Alejandra, llevamos ya una hora de una interesante... conversación, la verdad, creo que eh, a raíz de esta experiencia que vamos a compartir en el en el blog, van a surgir muchas, muchas, muchas preguntas, inquietudes. Como te digo, eh, para mí ha sido un honor poder compartir de primera mano esta información contigo. Sé que acá mucha gente en Colombia y en, y en otros países de, del trópico, Ecuador, Venezuela, Perú, hay personas que también son muy eh, seguidoras y, y usuarias del sistema topocéntrico de casas. Entonces, tener esta información de primera mano pues es, es un privilegio para, para todos nosotros. Eh, yo me despido, no, no será la última... dime No, nosotros realmente, eh, es decir, yo hablo por mi familia, eh, siempre hemos estado eh, en, con tanta relación con gente justamente de tu país y otros países cercanos al tuyo, que han colaborado tanto en la difusión y además en, el, en lo que es el intento siempre de investigación seria de, del fenómeno astrológico. Que mmm, la seriedad, la honestidad intelectual es algo muy valioso, muy valioso, y mmm, les agradecemos muchísimo toda la difusión que se ha hecho de esto y, y la, las nuevas, las nuevas este, los nuevos descubrimientos que también están llevando a cabo. Eh, yo estaba viendo tu programa, que me pareció maravilloso, este el programa en que levantás... Eh, La, con el sistema gráfico funcional y las elecciones primarias y demás. Eh, eh, lo estuve mirando eh, gráfico-sancional justo en los últimos días. Y esos son todos avances valiosísimos que nos pueden servir para eh, luego utilizarlos para nuevos descubrimientos. Así que ese es realmente un agradecimiento enorme sí. de el la mutuo comunidad. Y, y, y yo creo que hoy en día esto que estamos haciendo a través de la tecnología... eh estamos llegando a, a muchas personas que de alguna u otra forma también pueden tener sus, sus aportes voluntarios, tú lo decías ahorita muy, muy bonito, la hormiguita que está calladamente trabajando, tomando el trabajo que en algún momento otra persona ha desarrollado y, y, y ese es como un sentir mm, general que, que hoy estamos eh, viendo, que, que personas con esa honestidad intelectual que tú tanto recalcas, uniendo esfuerzos se pueden hacer... Eh, Bastantes, bastantes avances. Y hoy en día, pues, la tecnología nos permite hacer esto, ¿no? Estamos Kilmex con, con Bogotá y hay usuarios. Por ejemplo, mira, algo muy curioso. Uno de tus usuarios del software es un italiano que vive en Noruega. Eh, y tiene una grata, grata referencia de, de, del sistema topocéntrico. Para mí, eso fue sorprendente. Hace como unos 5 o 6 años me contactó por correo electrónico. Y ese, ese es un ejemplo muy, muy sencillo. También para mí fue muy, muy grato. Hace unos cinco años, saber que las efemérides suizas, eh, es, ellos venden una librería para programadores en, en astrología. Entre sus rutinas también incluyen ya el sistema topocéntrico de casas, ¿no? Entonces eh, es, es impresionante. O sea, es impresionante lo que lo que hoy en día podemos hacer con la tecnología. Me imagino, Alejandro, eso sí estoy casi seguro que varios de los de las personas que nos nos siguen en en nuestro espacio. querrán ampliar con, con más detalle todo esto que nos han nombrado. No sé, eventualmente podríamos ver la opción de un, un taller, una conferencia. De todos modos, ahorita lo más concreto, inmediato, es tu participación en el simposio, el 27 de agosto fue. Ya, ya sí. En horas sí. de la mañana es la primera, el sábado. Eh, nos vas a compartir tu trabajo en estadística. Uh -huh. eh, pero, pero, pero, creo y considero que es muy probable que... que pues eh, con tu experiencia nos puedas compartir algo de pronto un poco más formal, más más académico, es algo que ya tendríamos que mirar y analizar eh, extra micrófono y ver, ver, ver qué opciones hay. Pero pero agradecerte, la verdad para mí ha sido un honor Alejandra pues, poder contar contigo, de alguna forma me siento muy unido al a trabajo de tu abuelo, de Tony, de Mark también, me... me... Eh, no sé siento alguna conexión muy fuerte con ellos eh, ante, ante todo admirándolos porque pues es, es algo impresionante lo, lo que han podido desarrollar entonces para mí es un honor poder haber contado hoy contigo en, en, en este espacio voy a hacer no, lo que normalmente digo, hacemos que es, Jairo, porque vos sabés que eh, justamente mira eh, en el caso de Polich y Page ellos eh, Siempre fueron totalmente humildes y, y no les gustaban las cosas Digamos, de, de alabarlos excesivamente Y demás se eh, eh, Ellos se sentían también honrados De ver que su sistema eh, estuvo Está en tantos lados del mundo En programas como el tuyo Y en, en, en la verdad es que es cierto Que está en, en todos los software eh, aparece Es decir, que ellos... Eh, diría no, el honrados somos nosotros no sí, sí. y yo digo por supuesto lo mismo, muchísimas gracias por, la, por los conceptos que advertiste en, en esta, okay. esta voy a con... hacer lo que usualmente hago en este espacio Alejandra, yo me despido sí. primero y, y dejo para que tú con una última reflexión lo que quieras, nos compartas un, una idea para, para el cierre entonces a ti que nos estás escuchando, que estás escuchando este podcast sea de noche, sea de mañana sea en Argentina sea en Europa, sea donde sea pues agradecerte esa, ese voto de confianza que, que has tenido en, en, en este espacio, estamos abiertos a sugerencias, ideas, cualquier comentario, pregunta, ya sabes, a través del correo electrónico, y a ti Alejandra, pues un gran abrazo desde la distancia espero algún día tener la oportunidad de conocerte personalmente, y hasta una próxima oportunidad, que será el 27 de agosto, entonces un buen día y te dejamos Bueno, Jairo, muchísimas gracias por la, la agrade, agradabilísima este, conversación. Y como reflexión, en realidad, eh, muy breve, eh, tenemos, bueno, milenios de historia en astrología, tenemos un enorme cuerpo de conocimientos que, tenemos, eh, que podemos eh, utilizar y, y que vemos eh, cómo funcionan, qué bien funcionan, pero sin embargo, y quisiera hacer. Eh, digamos, una apelación a, a todo el mundo a que sigamos con la investigación porque todavía tenemos mucho por hacer astrológicamente. Todavía tenemos que seguir adelante testeando postulados, mejorando eh, nuestros conocimientos, tratando de mejor, mejorar a través de, de mayor solidez en el conocimiento de los detalles astrológicos, eh, la calidad del diagnóstico integral eh, que que es realmente una carta natal que es un todo holístico, absolutamente este, interrelacionado. Así que eh, los avances se logran a través de mucho intercambio, de mucha información, de investigación y de, de contactos. Y, bueno, como decíamos siempre, de esta honestidad intelectual para aceptar cuando algo no es correcto y tratar de, de modificarlo, que es lo que básicamente hace la ciencia, ¿no? Trabajar desde la autocorrección también. Así que, bueno, tenemos mucho por hacer eh, y, bueno, seguiremos en contacto eh, por las próximas décadas, espero. <ríe> Un cordial saludo a todos y, bueno, gracias por la escucha. Hasta luego.